Tras más de dos horas resolviendo las dudas e inquietudes de los fieles, el sacerdote inicia la oración. Aquellos que supuestamente están poseídos por Satan comienzan a convulsionarse y a gritar ante la atenta mirada del público que guarda silencio.